Un saludo y bienvenidos al Boletín Informativo de Ágora Sol Radio. Comenzamos. Mañana, jueves 9 de junio, tendrá lugar la Asamblea de Pensamiento Cultural. Para esta asamblea se seguirá trabajando en el marco de acciones culturales que el subgrupo de pensamiento cultural ha estado elaborando durante estas semanas. Consideran interesante publicar el estado del marco para que todo el mundo que quiera proponer ideas o hacer propuestas en relación a él y no pueda asistir a las asambleas tengan un espacio para hacerlo. Este marco para acciones culturales del subgrupo de pensamiento cultural parte inicialmente y pendiente de consenso de los siguientes puntos. Las acciones deben ser coherentes con el espíritu del movimiento, no tendrá fines individualistas y por consiguiente serán anónimas, serán pacíficas, responsables con el marco legal, gratuitas y no involucrarán el beneficio de ninguna empresa privada. Y a modo de sugerencias, revitalizar las redes interpersonales promover la colaboración entre creadores, tenderá a promover lo intercultural, lo interdisciplinar, la participación y la reflexión social. La asamblea tendrá lugar mañana jueves 9 de junio de 2011 a las 8 en la Plaza de las Descalzas, emplazamiento habitual para todos los subgrupos y el Grupo de Cultura. A continuación, vamos a leer el comunicado de la Comisión de Legal sobre los Comerciantes de Sol. Ante las manifestaciones realizadas por dirigentes de las asociaciones Apreca y Cocem, así como por el escrito sin firma, remitido a todos los medios, pero con el logotipo de digital de dichas entidades, la Comisión de legal de la Acampada Sol desea manifestar lo siguiente... Los citados empresarios afirman sufrir pérdidas económicas que van desde un 30%, como afirman en su página web, hasta un 80%, como afirman en sus manifestaciones a la prensa. Ante ello queremos señalar o que no muestran soporte documental alguno que acredite las pérdidas económicas señaladas o que no señalan de ninguna manera cuál es la relación causa-efecto a través de la cual pudiera acreditarse que el hecho de que unas personas estén pacíficamente reunidas en una plaza produce menos ventas en sus comercios. Los citados empresarios faltan a la verdad cuando afirman que la acampada está causando problemas de movilidad de clientes, mercancías, proveedores, servicios de protección civil y otros servicios públicos de vital importancia, pues lo cierto es que no se interrumpe en modo alguno ni el tráfico rodado ni las entradas a los comercios, debiendo resaltarse el hecho de que se han eliminado todos los carteles de cariz reivindicativo de sus escaparates. Ningún servicio público se ha visto bermado en la prestación de sus servicios. Los citados empresarios afirman estar in indignados por la situación de insalubrio de la zona. ...afirmación que compartimos plenamente... ...estamos indignados por la situación de insalubridad... ...en la que sobreviven miles de personas en esta ciudad... ...indignados por la existencia de decenas de poblados chabolistas... ...en el Madrid del siglo 21 ...en los que los niños conviven con las ratas... ...situación ante la cual los citados empresarios... ...no han mostrado nunca el más mínimo reparo... ...los empresarios no muestran indignación alguna... ...por el hecho de que miles de personas... ...vivan sin techo en nuestra ciudad... ...y cerca de 3 millones en Europa... ...según informes de cáritas ...lo que parece molestarles es que... ...unas centenares de personas tomen... ...conciencia de esta situación y se reúnan en el centro de la ciudad... ...para buscar soluciones a tantas injusticias. Por otro lado, los servicios municipales de limpieza acreditan diariamente... ...que la acampada goza de estupendo estado de salud. Entendemos que la estética de la acampada puede no ser del gusto de todos... ...pero lo cierto es que tampoco es del gusto de un importantísimo sector... ...de la población la estética y la ética de los grandes centros comerciales... ...establecidos por imposición en el centro de nuestra ciudad... ...con apertura todos los domingos del año... Estos comercios tienen el privilegio de estar instalados en la zona declarada, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, zona de gran afluencia turística, declaración que se renueva anualmente por citadas consejerías, beneficiándose así los intereses de los grandes frente a los pequeños también en el ámbito comercial, provocando con su dinámica, ellos sí, el cierre de miles de pequeños comercios de los barrios de nuestra ciudad y expulsando al paro miles de personas. Afirman ser un colectivo de ciudadanos que exige acciones oportunas para devolver la zona ocupada a la normalidad, coincidiendo así plenamente con nuestros objetivos, pues para esta acampada lo normal sería que todos tuviéramos una igualdad de oportunidades, una vivienda digna y adecuada, un trabajo justamente remunerado, una educación y salud pública y de calidad y una participación en la vida política en la que, siendo conscientes de nuestros problemas, podamos encontrar juntos las soluciones. Los citados empresarios denuncian la, a su juicio, desastrosa imagen que se está dando de la Ciudad de Madrid, cuando lo cierto es que muchos ciudadanos pensamos que las legítimas reuniones que se están realizando en la Puerta del Sol están provocando que la Puerta del Sol en particular y la Ciudad de Madrid en general tengan una proyección internacional sin comparación alguna en la historia y ha quedado, mar y ha quedado marcada para siempre como símbolo de la ciudadanía, de la política de abajo arriba, del asamblearismo y de la autogestión del espacio, símbolo de encuentro y resistencia del que millones de personas se sienten orgullosas. Los citados empresarios también incitan a la delegación de gobierno a desalojar a los ciudadanos que pacíficamente están reunidos en la Puerta del Sol. Incluso amenazan con iniciar acciones legales tendentes a conseguir un desalojo. Nosotros confiamos en que las autoridades públicas no caigan en esa provocación y actúen con responsabilidad, respetando el derecho fundamental de reunión que, de forma absoluta, absolutamente pacífica y sin alteración del orden público alguno, se está realizando en el centro de la ciudad. El, de, el violento desalojo de la reunión de Barcelona es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Por último, queremos resaltar que Apreca es una asociación que afirma englobar algunos comercios depreciados Carmen y Arenal, pero no estrictamente los de la Puerta del Sol. Por su parte, COCEM es una organización empresarial más del sector del comercio de la Comunidad de Madrid, sin incidencia especial alguna en la Puerta del Sol. No consta en modo alguno que las manifestaciones que continuamente realizan sus dirigentes, Ignacio Lario y Lario Alfaro, en los diferentes medios de comunicación y en su entrevista con la delegada del gobierno, estén consensuadas por sus asociados, pues no consta que hayan convocado asamblea alguna en la que sus asociados pudieran hacer oír su voz. La Asamblea de Sol acuerda desmantelar la acampada el próximo domingo. La Asamblea de Sol ha alcanzado un consenso importante y unánime. El domingo día 12 se levanta la acampada. Las personas que desean mantener las acampadas presentarán hoy, miércoles 8 de junio, propuestas sobre la manera en la que se puede mantener la presencia en las plazas. Si no se aprueba ninguna de estas propuestas y alguien sigue, será sin el apoyo de la asamblea y por su cuenta y riesgo. La propuesta consensuada incluye que el domingo 12 se celebre la asamblea de barrios a las 7 de la tarde en Sol, así como otras actividades que van a ser preparadas por la Comisión de Acción. Además, el movimiento se compromete a dejar la Puerta del Sol aún más limpia de lo que estaba cuando llegamos. Las distintas comisiones y grupos de trabajo van a estudiar cómo levantar la acampada, garantizando la continuidad de la operatividad como asamblea. Por lo tanto, el 12 de junio se levantará el campamento improvisado convocando para este día un gran acto reivindicativo y festivo al que se invita al resto de asambleas y acampadas. En la Puerta del Sol se instalará un punto de enlace para mantener informada al resto de la ciudadanía sobre los avances del movimiento. Además, pretende establecer un calendario de movilizaciones para mantener las reivindicaciones del Movimiento 15M. La Comisión de Legal ha recordado que su propuesta para levantar el campamento no excluye que se retiren los cargos de los 19 detenidos tras la manifestación del 15 de mayo, convocada por Democracia Real Ya. Tampoco se retira la petición de pedir la dimisión del conseller de Interior catalán, Felip Puig, por la carga de los Mossos de Escuadra contra los acampados de Barcelona. En Granada, los tres detenidos irán a juicio. Las tres personas detenidas el pasado miércoles 18 de mayo durante el desalojo de la Plaza del Carmen en Granada serán juzgados este miércoles por una falta de resistencia a la autoridad. Los detenidos formaban parte del grupo que se concentró en la plaza para pedir los cambios sociales y políticos característicos del Movimiento 15M. El desalojo se produjo de madrugada, cuando los agentes pidieron a los manifestantes que abandonaran la plaza. Entonces, los manifestantes realizaron una sentada y solicitaron hablar con el subdelacente delegado de gobierno en Granada. La policía no accedió a, la, a tal petición, dando un plazo de cuatro minutos para desalojar. Ante la actitud pasiva de los concentrados, los agentes deci, decidieron desalojarles individualmente. Al finalizar el desalojo, fueron detenidas tres personas a las que se les atribuyó resistencia a la autoridad por negarse a salir. Puig dará explicaciones sobre el operativo policial en Plaza Cataluña. Felipe Puig, el consejero de Interior de Cataluña, comparecerá hoy en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre el despliegue policial del viernes 27 de mayo, donde las cargas policiales dejaron a su paso un centenar de heridos tras desalojar la Plaza Cataluña. El consejero ha comentado que el operativo conjunto de los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana no pretendía desalojar a los acampados, sino limpiar la plaza por motivos de salubridad. Según Puig, el operativo fue indispensable y necesario. El consejero ha recibido multitud de críticas por este dispositivo, tanto desde los grupos políticos y los sindicatos, como del Colegio de Periodistas. Por el momento, se ha presentado una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Puig y siete denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según las observaciones de un grupo de abogados que presenciaron el operativo, las cargas policiales vulneraron cinco derechos fundamentales. El derecho a la integridad física y moral, el derecho a la tutela efectiva el derecho a comunicar, escribir y recibir información veraz, el derecho a la propiedad y el derecho de reunión y libre circulación. La acampada de Avilés llega a su fin. Los acampados en Plaza de España de Avilés levantarán el campamento este miércoles. Esta decisión fue tomada tras una asamblea celebrada el pasado lunes. Coincidiendo con este levantamiento, está previsto que se realice una limpieza exhaustiva del lugar en coherencia con el comportamiento cívico que hemos venido demostrando hasta el momento. En las últimas dos semanas, se ha celebrado manifestaciones, actuaciones musicales y diversas escenificaciones. En la recogida, aprovecharán también para juntarse y reflexionar sobre el camino que deben seguir visualizando el siguiente paso y sin perder el horizonte En cuanto a información nacional, Durán y Lleida afirma que el sistema sanitario no se puede sostener. Josep Antón y Durán y Lleida, el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, ha sostenido que el sistema sanitario actualmente es insostenible. Ha indicado que se debe buscar la solución en los países del entorno para ver de qué forma se puede garantizar la atención sanitaria. Ha defendido también realizar un pacto multitudinario para que se pongan de acuerdo y se hable a fondo y de una vez por todas del sistema sanitario. Además, ha dicho que ni el PP ni el PSOE están interesados en anticipación participar las elecciones generales, expresando su miedo de que esta actitud posponga las reformas económicas más necesarias. Durán ha comentado que la economía española ha salido de la UBI, pero sigue en planta y en cualquier momento puede coger otro virus y volver a la UBI. A su juicio, los populares les va muy bien que el Partido Socialista se desgaste y al PSOE que necesita ganar un tiempo para posicionar a Alfredo Rovalcaba y para que, con el PP, tome medidas duras con los gobiernos autonómicos. Acampada en un hospital de Barcelona. Malestar entre los trabajadores del centro sanitario de Valdebrón, causado por el cierre de dos plantas del hospital y por la previsión de que la Generalitat cerrará más de 300 camas en verano. También se prevé el cierre de quirófanos por las tardes a la espera de ser alquilados a mutuas privadas. Los manifestantes aseguran que se está camin eh, caminando hacia la privatización y que entre todos tienen que impedirlo. En el vestíbulo se ha instalado una mesa donde recogen firmas contra los recortes de la sanidad. Además, una tienda de campaña recuerda que esta noche varias decenas de trabajadores se han quedado a dormir en recepción, aunque hace una semana ya pasaron la noche allí mismo. Esta semana eh, esta mañana perdón se ha acordado su continuidad en una asamblea en la que han participado un las 200 personas. Las asambleas, donde se informa y se toman decisiones, empezaron a finales del pasado mes de marzo. Los españoles en riesgo, de en riesgo de pobreza. España es el séptimo país de los 27 de la Unión Europea donde la población tiene un mayor riesgo de sufrir de sufrir pobreza, con un dato que en 2009 se situó en un 19,5%, según concreta el Instituto de Estudios Económicos, citando los datos del Eurostat. En referencia a nuestro país, España está por encima de un 3,2% de la media de los 27 de la Unión Europea, que es de un 16,3%. Estas cifras también reflejan que el riesgo de pobreza en la población española, mayor de 65 años, se ha agravado y ha alcanzado un 25,2%. Por delante de España se encuentran Letonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Estonia y Grecia. Y en lo referido a los países donde la tasa de población en riesgo de pobreza es menor, se encuentran Eslovaquia, Países Bajos, Eslovenia y Austria parte del Senado con el 15M. Ramón Jaurigui, titular de Presidencia, afirma que en el Senado hay que dar respuesta a las demandas del movimiento 15M. Asegura también que todas las fuerzas políticas tienen el deber de encauzar las quejas y las reclamaciones de los indignados. El titular de la Presidencia dice que no tiene pinta de ser un fenómeno pasajero, por lo que el sistema tiene porque el sistema tiene disfunciones y deficiencias. Por su parte, Tuñón, senador autonómico por Navarra, aseguró que el 15M ha puesto el dedo en la llaga. Se trata de que la democracia y las instituciones funcionen que la separación de poderes se cumpla, que se destienen las prácticas corruptas y que exista transparencia en la gestión. Jauregui coincidió con Tuñón en que las aspiraciones del 15M deben ser encarriladas hacia la política. La labor de vertebrar esos sentimientos recae en las fuerzas políticas, pero la demanda de justicia social, de igualdad de oportunidades, revela que hay una apelación diferente a según qué partidos, que emerge una demanda directa e inaludible a la izquierda, afirmó Jauregui. Desimputado el portavoz de Esperanza Aguirre, Íñigo Enríquez de Luna, un nuevo portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid dejó de ser ayer el único imputado eh, diputado regional de las filas conservadoras imputado. En junio de 2009, el hasta ahora concejal del Distrito de Salamanca fue imputado en el caso Becara, una de las ramificaciones del escándalo guateque que investiga la concesión de licencias presuntamente ilegales. El local por el que se le imputó en una tienda es una tienda de decoración ubicada en la madrileña calle Juan Bravo. En este contexto, los conservadores afearon que el juez tuviera listo ya el auto dos días después de la elecciones elecciones autonómicas y no lo hiciese público hasta ayer, poco después de que el ex concejal jurase como diputado. Esperanza Aguirre, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, salió ayer en defensa de su recién nombrado portavoz alegando que en España todos tenemos que cumplir la ley y también los jueces mediáticos y polémicos. Por su parte el ex imputado dijo haber vivido un calvario. Un grupo de expertos intentará redefinir el Valle de los Caídos. En su día, el gobierno de Adolfo Suárez y el de Felipe González intentaron cambiar el sentido del Valle de los Caídos. Ambos fracasaron. Ahora, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha creado un grupo de expertos para que en cinco meses elaboren un plan para quitar el sentido de icono franquista y darle un significado unitario. Entre ellos hay historiadores, juristas, filósofos y un monje benedictino. El problema es más delicado sería qué hacer con los restos del dictador si entregárselos a la familia o conservarlos en el valle. La segunda flotilla de la Libertad partirá la tercera semana de junio. Se intentará romper el bloqueo naval impuesto en la franja de Gaza. El jefe del Estado Mayor de la defensa israelí asegura que las fuerzas armadas israelíes están preparando para, para interceptarla. En Gaza jamás ha conmemorado el primer aniversario del ataque israelí a la primera a la primera flotilla de la Libertad, desburbiendo un monumento conmemorativo de los nueve activistas turcos que murieron durante el asalto. Autoridades turcas, así como grupos de activistas pro palestinos, Afirman que el bloqueo impuesto por Israel a Gaza es una medida ilegal. Israel, por su parte, asegura que la restricción contribuye a prevenir la entrada de armas en la franja de Gaza. Anonymous uh, plantea acciones contra Turquía Anonymous está en contra de los nuevos filtros de internet que empezarán a aplicarse a partir del 22 de agosto Los turcos tendrán que instalar en cada ordenador un programa con uno de los cuatro niveles de filtrado de internet El nivel estándar permitirá el acceso a todas las páginas web disponibles Los otros tres están etiquetados como niños, familia y doméstico En un comunicado explica sus razones, y es que cientos de miles de personas han protestado contra la censura en internet, pero el gobierno ha ignorado la voz de la gente y oprimido violentamente a los que protestaban. Además añaden que el acceso y participación en el libre flujo de información es un derecho humano básico. Anonymous no se quedará parado mientras el gobierno turco viola este derecho. Ayudaremos a nuestros partidiar partidarios a sortear la censura y tomaremos represalias contra las organizaciones que la impongan. Movilizaciones en Turquía. La población turca, inspirada en el movimiento del 15M, ha comenzado una manifestación en la plaza Taksim, en el centro de Estambul. Protestan contra la alta tasa del paro juvenil y a favor de la autonomía universitaria. Los indignados turcos han decidido quedarse tres días en la plaza central de Estambul, hasta el día de antes de las elecciones generales. En sus pancartas, en sus pancartas se leen proclamas tales como, al principio fue Túnez, luego el Cairo, Madrid y ahora Estambul. El ex primer ministro islandés se declara inocente. Clay Hart declaró ayer en el juicio en el que se le acusa de, neg de negligencia grave en su gestión de la crisis. Se le responsabiliza de la crisis económica que sufrió Islandia en 2008. Permitió que sus tres principales bancos crearan deuda. El país pasó de una economía tradicional a gigante de los servicios financieros en una década, a costa de correr riesgos que le llevaron a la bancarrota. En el asunto de acusación preliminar presentado hace un mes, el, fi el fiscal alega que desahoyó las advertencias que recibió de los principales los bancos islandeses de crisis inminente me declaro inocente de todos los cargos y haré todo lo posible para probar mi inocencia dijo Hjart ante los jueces de ese, de ser hallado culpable se enfrentaría a una condena de dos años y una multa Esto ha sido el boletín informativo de Ágora Sol Radio un saludo y buena suerte